en encarnación cuando se pone a bailar no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta su compañero Tomás como la conoce bien le dice con fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho de la Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta Su compañero